En un día con viento flojo de sureste y temperaturas que seguirán subiendo, alcanzaremos una máxima en torno a los 30 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos casi 22 grados de temperatura. Pues ya tenemos los acuerdos de gobiernos, local y autonómico. En el Ayuntamiento del Che mañana será investido Pablo Ruz como alcalde y a partir del lunes trabajará para cumplir con sus medidas programáticas como rebajar los impuestos un 3%, desmantelar algunos carriles bici, dar ayudas de 1.000 euros para fomentar la natalidad o alcanzar un pacto por el empleo. En Valencia también se dio a conocer el acuerdo con Vox que asumirá las consellerías... ...de Cultura, Justicia y Agricultura... ...han anunciado supresión de impuestos... ...combatir a los ocupas... ...o a la inmigración ilegal... ...en ambos gobiernos... ...local y autonómico... ...han coincidido... ...en asumir las competencias de agricultura... ...veremos... ...qué planes de futuro tienen... ...para el Camp Delch... ...y cómo van a poder salvar... ...al trasvase Tajo Segura... ...finiquitado por el actual gobierno de Pedro Sánchez... ...hoy además... ...hemos entrevistado al rector de la Universidad... ...Miguel Hernández Delche... ...Juan José Ruiz para conocer qué pasos están dando para evitar que el grado de Medicina se implante en la Universidad de Alicante. ¿Y qué nos ha dicho el rector Juan José Ruiz en la entrevista? Pues ha dicho que es un error para la formación sanitaria de esta provincia que se implante ese grado en Alicante, ya que, al contrario de lo que el Tribunal Superior de Justicia opina, este grado va a afectar negativamente a los estudios de la Miguel Hernández, porque faltan profesores, financiación pública sobre todo, y hospitales para realizar las prácticas de los estudiantes. Hoy les contaremos que el mejillón cebra no se puede suprimir del embalse de Crevillén, pero Riegos de Levante cuenta con el dinero del Ministerio para instalar una estación de filtrado que evite que esta especie invasora obstruya las canalizaciones y llegue a los contadores de agua, ahora que se están modernizando con una inversión cercana a los 4 millones de euros. El alcalde en funciones rindió cuentas ayer. Aseguró que deja el ayuntamiento con las arcas municipales saneadas, con 52 millones de euros en su interior, además de, numeros, de numerosos proyectos en marcha. Sobre su futuro político, Carlos González dijo que no será el portavoz del grupo en la oposición, porque ya no tiene ambición política. Y en la crónica deportiva, el jugador Josan renueva y amplía su contrato por una temporada más con el Elche Club de Fútbol. El extremo de Crevillent ha asegurado que quiere devolver a su equipo a Primera División. Lleva algo más de cinco temporadas aquí y es el único superviviente de la etapa del Elche en Segunda B. Con Josan y Pedro Vigas son ahora 17 jugadores con contrato en vigor para continuar en el equipo la próxima temporada. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues el alcalde en funciones, ayer acompañado por varios de los concejales de su equipo de gobierno, rindió cuentas antes de marcharse. Dijo que dejan las arcas municipales saneadas y que se van con la cabeza bien alta porque han hecho los deberes. Dejamos una herencia valiosa para la ciudad, dejamos una herencia sustanciosa, un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento sin deuda, un ayuntamiento con muchos recursos económicos, con muchas obras en marcha propias y de otras administraciones. Y ahí ponemos punto y final a esta legislatura con la sensación del deber cumplido, de la cabeza alta, de ceder el testigo en mucha mejor situación. ...que lo recibimos hace unos años. Aseguró que el traspaso de poderes ha sido ejemplar... ...y no como ocurrió en 2015... ...cuando llegaron al Ayuntamiento de Elche ...tras el Gobierno Popular de Mercedes Alonso. En sentido tenemos que decirles que el precedente más inmediato 2015 cuando se produjo un cambio de gobierno con cambio de signo político se produjo sin ninguna reunión, sin ninguna llamada telefónica y sin ningún documento que favoreciera y que facilitara esa transición ordenada de un gobierno a otro gobierno. Por lo tanto, ante ese precedente que consideramos que era absolutamente negativo, hemos tomado esta decisión de impulsar un traspaso de poderes modélico en las formas, modélico en el fondo y en el contenido. Estas fueron las declaraciones del alcalde en funciones eh, sobre ese traspaso de poderes, pero también eh, se dio a conocer el informe con los millones que quedan y con los, las inversiones que hay en marcha. Esa información nos la cuenta nuestra compañera Isián Martínez, que estuvo ayer en la Rueda de Prensa. Muy buenos días. Buen día, Ross. El alcalde en funciones ha dado cuenta del estado económico y financiero del ayuntamiento. Carlos González asegura que deja unas arcas municipales saneadas y con menos deuda que cuando entraron al gobierno local. El ayuntamiento cambia a los inquilinos con 52 millones de euros en efectivo y una deuda de 27,5 millones de euros. Según Carlos González, cuando llegaron al gobierno era de 105 millones y el remanente de tesorería es de cerca de 7 millones. Además, en estos momentos... Ahí. En contratación, sesenta procedimientos avanzados, 17 de ellos en adjudicación próxima, como el alumbrado de Bonavista o la rehabilitación del MAE. Sobre el traspaso de poderes, González asegura que está siendo modélico. Han elaborado un documento para informar a PP y a Vox de la situación económica del Ayuntamiento, del estado, de los proyectos y de las obras en marcha. Además, en esa rueda de prensa se le preguntó al alcalde eh, en funciones sobre su futuro político. Carlos González dijo que no va a ser el líder de la oposición socialista porque no se ve en ese papel, ya que el suyo es algo más institucional. El liderazgo de la oposición le corresponde a la persona que vaya a ser portavoz y yo creo que, tengo un, que no tengo un perfil, que las circunstancias, el haber sido portavoz, como fui en un determinado momento de, de los gobiernos municipales de Diego Macía, el haber sido también alcalde de esta ciudad durante ocho años, eh, me han generado un perfil marcadamente institucional que, que yo creo que eh, me aleja de tener las cualidades y características y, y las condiciones para ser el portavoz de la oposición. Dijo que no tiene ambición política y que se va a reunir con el secretario Alejandro Soler de los Socialistas para expresarle su criterio de quién debe ser ahora el líder de la oposición. Y sobre el actual portavoz socialista Héctor Díez, dijo que ha realizado un buen trabajo. Como hice en las dos anteriores legislaturas le plantearé al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Elche mi criterio, mi opinión sobre quién es la persona más adecuada. Tengo un criterio muy formado al respecto. Bueno, yo simplemente puedo decir que hemos tenido el mejor portavoz posible en estos cuatro años. Ha hecho un trabajo excepcional, un trabajo que, que yo lo valoro como, como alcalde de la ciudad, como un gran trabajo de una gran responsabilidad de forma meticulosa y, y creo que, por, por respeto a los procedimientos, debo dejarlo ahí en un punto y aparte. También rindió cuentas ayer la concejal de movilidad, Esther Diez, cuantificó en 15 millones de euros los proyectos ejecutados o pendientes por su concejalía en estos últimos cuatro años. Tildó de barbaridad que algunos de estos proyectos estén en peligro por el futuro gobierno local de PP y Vox. La todavía edil de movilidad criticó que es una barbaridad destruir carriles bici por el coste de dinero que supondrá y a nivel medioambiental porque están creados para mejorar la calidad del aire de los ilicitanos. En el caso de movilidad estamos hablando de proyectos por valor de 15 millones de euros entre los re ejecutados recientemente y los que están en estos momentos en trámite, que como saben eh, pues, eh, todos ellos además financiados por diferentes líneas de subvenciones europeas, EDUSI, primera convocatoria de Next Generation y segunda convocatoria de Next Generation también que son esos fondos que hemos obtenido para la transformación de este municipio, que más allá de las cifras de la inversión, por todo aquello también que han supuesto, desde el punto de vista de la democratización del espacio público, de la sostenibilidad ambiental, de la mejora de la calidad del aire. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues ayer, mientras el Gobierno en funciones daba cuenta de cómo van a dejar el Ayuntamiento, en Valencia se hizo público el acuerdo alcanzado entre Vox y PP para formar el Gobierno valenciano con Carlos Mazón como presidente del Consejo. Vox se queda con las Consellerías de Cultura, Agricultura y Agricultura y Justicia. Anuncian que van a derogar la Ley de Memoria Histórica, suprimirán las subvenciones a las entidades que promueven los países cataláns, eliminarán también los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, reducirán el IRPF en todos sus tramos, no aplicarán la tasa turística, exigirán la aprobación de un Plan Nacional del Agua, van a reducir el número de consellerías, altos cargos y asesores, así como los organismos innecesarios. Dicen que Que sacarán las ideologías de las aulas... ...aumentarán el presupuesto sanitario en un 30%... ...aprobarán una ley para fomentar la natalidad... ...crearán una oficina especializada... ...para las víctimas de la ocupación ilegal de las viviendas... ...suprimirán subvenciones a entidades... ...que amparen la inmigración ilegal... ...en definitiva, han concretado 50 medidas... ...en su pacto de gobierno... ...que ya ha provocado una auténtica cascada de críticas... ...desde todos los partidos... De izquierdas. Informativos en TeleElch Radio Marca. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, a quien acabamos de entrevistar en La Glorieta... ...continúa con su batalla judicial contra la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante... ...porque considera que estos estudios son un auténtico error para la formación sanitaria de esta provincia... ...ya que van a generar muchísimos problemas porque no hay profesorado suficiente ni hospitales para las prácticas de estudiantes, ni dinero para la financiación de las universidades públicas. El Tribunal Superior de Justicia acaba de desestimar la petición cautelar de la Miguel Hernández para paralizar el grado de medicina en Alicante. El rector Juan José Ruiz ha señalado aquí en La Glorieta que lo importante es que el contencioso que se va a interponer siga adelante y no entiende que no se haya paralizado las matrículas como lo han solicitado, porque el alto tribunal considere que no va a afectar en principio a la Miguel Hernández del Che, cuando esto sí se va a producir, según el rector. En nuestro juicio, eh, la generación de tráfagos de justo al lado es un error para la sanidad, para la formación sanitaria en la provincia de Alicante. Va a generar problemas, tanto por falta de profesionado como, como por competencias en los hospitales, por prácticas, como también muy importantísimo hoy en día, por la financiación de las universidades públicas. Sabemos que es una titulación muy costosa y por tanto va a afectar sí o sí también entonces. El tribunal ha dicho que en principio, es curioso que puede puesto la día, en principio no afecta a la Mía de Hernández, o pues sí que afecta y por todo lo que os he dicho Ha sido muy crítico por cómo se ha implantado el grado de medicina en la Universidad de Alicante. Lo achaca a una decisión partidista contando con informes caducos. Asegura que no hace falta formar a más médicos, sino destinar ese dinero a aumentar las plazas en el MIR e incluso a llevar a cabo una colaboración entre ambas universidades. Sí, aunque sea más caro, da igual, no desperdices dinero formando. A futuros médicos para dentro de dos años cuando ya ha caído la curva de reemplazo destina los recursos escasos que tengamos a contratar médicos ya porque lo sangrante es que los tenemos los tenemos informados y por miles Sobre el nuevo gobierno, el rector considera que el problema que se va a encontrar es la falta de financiación ante la retirada de fondos europeos porque ya ha pasado la pandemia y llega ya demasiado tarde para intentar paralizar la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. Seguimos con más asuntos. Era cuestión de tiempo. El mejillón cebra, una especie invasora que causa daños graves en los sistemas de regadío, está en el embalse de Crevillent. Se ha intentado sin éxito eliminarlo bajando la cota de agua. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, aseguró ayer aquí en La Glorieta que la única solución es colocar una estación de filtrado para que esta plaga no obstruya las canalizaciones y destroce los contadores de agua. ...puede haberse, habernos cargado algunas, algunos, unos cuantos... ...pero el mejillón cebra evidentemente era algo que todos temíamos... ...y sabíamos que tenía que llegar y lo tenemos aquí... ...la única solución que tenemos ahora mismo es eh, filtrar... ...es el, el, el que nosotros, o sea el mejillón cebra no hay forma... ...de eliminarlo del embalse de creviente... ...va a estar allí... ...lo que sí que tenemos que evitar evidentemente... ...es que llegue sobre todo... ...a los contadores de agua ¿no?... ...que es el problema que tenemos ¿no?... ...porque eso, claro, es un mejillón que... ...vamos, obstruye lo que pille ¿no?... ...y es muy complejo ¿no?... Pues mientras se intenta salvar... ...los contadores de riego... ...del mejillón Cebra... ...desde Riegos de Levante... ...con fondos europeos... ...se han iniciado ya las obras... ...para modernizar estas instalaciones... ...con el fin de lograr... ...una mayor eficiencia hídrica... ...el proyecto... ...es en el primero, segundo canal y el de La Peña... ...las obras se han adjudicado a la empresa Traxa... ...por algo más de 4 millones de euros... ...está subvencionado en un 80% por fondos europeos... ...por los Next Generation... ...y el 20% corre a cargo de Riegos de Levante... ...además cuentan con la autorización ya medioambiental... ...para colocar más contadores en el tercer canal... ...desde Crevillent hasta el Hospital Vinalopó... Y del nuevo gobierno valenciano, Berenguer ha señalado que espera reunirse con el próximo presidente, Carlos Mazón, para intentar obtener más recursos hídricos y salvar el trasvase Tajo Segura. ¿Qué le tenemos que pedir? Que nos manden ese trasvase. Nosotros, eh, con Carlos Mazón, entendemos, esperemos, como tú dices, que cumpla lo que prometió, que no va a faltar agua, que vamos eh, ellos presentan un recurso contra ese recorte del trasvase, pues... Eh, ...ahora tendrán que actuar también... ...nos habrá que ver de qué forma... ...si se puede revertir eso o no... ...yo sé que eso va a ser complicado... ...esto ya tiene que ser un, un gobierno que salga después... ...en, la, en el, el 23 de julio". Informativos en Teleelch, Radio Marca. Bonita de aquel guerrillero loco... ...que mataron en Bolivia...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 La Cátedra Pedro Ibarra, la Asociación de Historia María Teresa Vega... ...y la Concejalía de Educación... ...otorgaron ayer los Premios de Investigación Histórica... ...al alumnado de cinco institutos. La entrega de esta cuarta edición del concurso... ...tuvo lugar ayer a mediodía en el Instituto Victoria Ken... ...con esta iniciativa que se desarrolla bajo el lema... ...Historia Gráfica de mi Familia... ...la Cátedra Pedro Ibarra y la Asociación de Historia María Teresa de la Vega... ...quieren despertar en los estudiantes de secundaria... ...el interés por conocer a sus antepasados... ...y compartir con la sociedad... ...unos recuerdos que permiten conocer mejor... ...la historia de Elche y ver cómo ha evolucionado... ...este municipio. Así que han sido premiados Mireya Bertomeu del Instituto Victoria Kem, Carmen Centelles de la Devesa School, Gabriel Sansano del Instituto Vicente Verdú, Adrián Penalba del Cayetano Sempere y Carmen Antón del Instituto La Asunción. El premio especial al centro escolar con mayor participación ha recaído en el Victoria Kem, mientras que el premio especial del jurado ha sido para Carmen Centelles. Los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia, los que morían. Y una de las últimas actuaciones de la Concejalía de Sanidad ha sido firmar ayer tres convenios para subvencionar con 10.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer, con otros 10.000 a la Asociación de Madres y Padres de Niños y Niñas con Cáncer, a Spanion, y con 5.000 euros a la Asociación de Enfermedades Raras de Elche. La EDIL, en funciones, dijo que el incremento del importe económico a Spanion y a, e y a e tiene como objetivo que las personas que padecen estas enfermedades puedan tener acompañamiento y asesoramiento psicológico en todo el proceso. El Centro de Congresos acogerá la segunda jornada del Solar y se centrará en las comunidades energéticas. El foro reunirá un año más a expertos en autoconsumo solar y se despejarán dudas sobre usos, beneficios y desafíos. La jornada será el próximo 21 de junio. Ya hablamos del Museo Paleontológico de Elche porque abre de nuevo sus puertas estas vacaciones de verano para todos los niños y niñas, martes y jueves de julio. Aquellos con edades entre 6 y 11 años podrán disfrutar de actividades y talleres en el MUPE para descubrir el mundo de los dinosaurios y volcanes, así como el de fósiles y minerales de manera divertida. Los pequeños aprenderán sobre dinosaurios a través de una excavación simulada, descubrirán minerales, realizarán un volcán o podrán... ...realizar talleres de réplicas de dientes de tiburón... ...con esta programación el Museo Paleontológico... ...vuelve a demostrar que el verano también es tiempo de museos... ...con ello se pretende acercar la ciencia... ...y en particular la paleontología y geología... ...a los más pequeños en un ambiente divertido y lúdico". Y mañana se presenta en Elche un nuevo partido político que quiere concurrir a las elecciones generales. Se trata del partido Tercera Edad en Acción. Se creó hace cuatro años en Alicante y ya tiene delegaciones en varias provincias. Quieren llegar al gobierno de España para mejorar el modo de hacer política. Se definen como un partido de derechos que defenderá, entre otras cosas, los intereses de los jubilados y pensionistas actuales y futuros. Informativos en Teleelch Radio Marca. ¿Nos vemos en el dum-dum? ¿Cómo que en el dum-dum? ¿Te gustaría que el mítico salón recreativo regresara en su ubicación original? ¡Ahora es posible! Salón Dum-Dum y Puntal Comunicaciones te invitan a formar parte de la campaña para la recuperación de este icono de Elche. Entra en dumdumvuelve.com y averigua cómo con la colaboración de Teleelch, Dominos Pizza, Digitod, Banaco, Cultura del Videojuego, Museo del Recreativo, Zoo y Joven Paelche. Dundumvuelve.com Nos vemos en el Dundum.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 No te pierdas cada jueves Viajando en moto por el mundo Un espacio en el que te contaremos Apasionantes viajes Anécdotas, rutas Los mejores planes subidos en una moto Recuerda Los jueves a las 10 y media de la mañana En el programa Entre amigos de Teleelch Radio Marca Con el patrocinio De Motos Marín Concesionario oficial Suzuki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 Yeah 1.4 Radio marca. La temperatura sube y los precios bajan en Citroën Marcos Automoción. Aprovecha este mes para llevarte tu Citroën con un precio imbatible. Llévate tu C3 desde 99 euros o tu C4 desde 120 euros al mes. Pide tu cita en Citroën Marcos y estrena coche este verano. Qué fácil es llevarse un coche top con nosotros. Citroën Marcos Automoción.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 Dos minutos para llegar a las ocho y media. Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Roy, Buenos días. Eh, Josan se queda. ¿Sí? Se queda y quiere subir a su Elche a Primera División. Es lo que habéis destacado. Sí. Bueno, a ver, yo creo que la noticia es muy buena. Y yo creo que aquí ha habido voluntad claramente por las dos partes, sobre todo por la de Josan. Porque al final ha tenido que firmar solo un año. Pero su ilusión por seguir en el Elche es tan grande. No olvidemos que es un futbolista que se hizo en la cantera del Elche desde pequeñito y que luego regresó y ha vivido pues, la etapa contemporánea más dorada. ¿no? Dos ascensos, permanencias y ahora mismo ya es el único superviviente de, de la etapa de segunda división B con lo que ello conlleva. Eh, casi 200 partidos, eh, está claro que han llegado a un acuerdo, él ha cedido en el tema de, de años, el club solo le ofrecía uno y lo ha aceptado, pero es cierto que el club ha cedido en el tema de cantidades económicas, digamos que rebajando menos del 50% para que las dos partes pudieran firmar. Yo creo que aquí ha habido mucha voluntad, de las dos partes, sobre todo el jugador, y cuando dos quieren, pues al final la cosa acaba en matrimonio. Y eso es lo que ha sucedido, creo que es una buena noticia, porque si Josan, ya en esta recta final, como demostró BKSS con dándole confianza y minutos, era un jugador importante en primera, yo creo que lo va a ser más en segunda división. Así que yo creo uh -huh. que es buena noticia uh -huh. la renovación de Josan. Y una noticia uh -huh. como esta, eh, ¿cómo se produjo ayer? Pues eh, directamente con un comunicado del club y con eh, ya bueno, pues, un vídeo en el que Josan expresaba ah. eh, pues, es, lo importante que para él era... El, el seguir en el Elche. Él es una persona que quiere, le gustaría colgar las botas en el Elche. También le gustaba Gonzalo Verdú, pero al final no pudo ser. ¿no? Bueno, vamos a ver. Paso a paso. Él se lo tiene que ganar. Si bueno, pues disputa 25 partidos en esta temporada, renovaría automáticamente. Y es un futbolista querido por la afición. Él quería quedarse. Yo creo que además, eh, pues también de alguna manera eh, mantiene los valores de, sobre todo de cara a la cantera y a Y a, es un espejo donde mirarse, ¿no? Un futbolista uh -huh. nacido de la cantera, que juega en el primer equipo, que consigue éxitos en el primer equipo, que lleva el brazalete de capitán. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que fomentar de cara a los chavales, ¿no? Que, que vean ahí un, un espejo donde mirarse y decir, bueno, si llega él, puedo llegar yo. Entonces, bueno, yo creo que es bueno en lo deportivo y en, también en, en lo humano que Josan siga en el Elche Club de Fútbol. Ahora mismo ya el club tiene 17 jugadores con contrato en vigor. Si no saliese ninguno cosa difícil eh, habría que firmar para llegar a los 23, 24, hay 25 fichas pero siempre queda alguna libre ¿no? para el uh -huh. mercado invernal, pues habría que fichar 6, 7 jugadores, yo creo que va a hacer falta 7 u 8 porque alguno va a salir los casos de Mascarel. ...Lucas Boyer pueden ser los más eh, presumibles... ...aunque luego puede haber algún tapado mm. um, tipo Peremilla... ...lo digo porque tienen cartel, de Morente... Mm. ...ya lo dudo con Edgar Badía... ...que ha dejado muy claro que es imposible marcharse... ...porque está muy a gusto... ...pero el Elche ha mantenido el bloque de, de primera división... ...sobre todo el bloque que funcionó... ...los que no funcionaron ya están fuera... Los eh, eh, Rocco, Magallán, Alescollado, Pollirola, eh, esos ya no van a estar. Uh -huh. Y ahora se ha hecho bien. Eh, en, antes de entrar, dejen salir, se ha hecho bien, ya te has quedado con la base. Ahora, sobre todo, la dirección deportiva tiene que poner el ojo, afinar mucho en esos 6, 7, 8 jugadores que vengan para dar ese salto de calidad de jugadores eh, que conozcan bien la categoría. Y que ya no voy a decir que sean mejores que los que hay, porque los que hay vienen de primera, uh -huh. pero que como mínimo no desentonen. Eso sería importante para tener un buen fondo de armario. Bueno, pues se está dando pasito a pasito con la renovación de los contratos dentro del equipo, con los jugadores que tenemos, pero de los fichajes tenemos eh, una, un área deportiva técnica reforzada. Sí. ¿Están de vacaciones? No, oh, no, al contrario. Claro. No, no. eh, es su, su, es su Este época, es su mes. Eh. Ahora les toca a ellos jugar. Su mes no. A ver, las áreas bueno. deportivas... Eh, cuando más trabajan es desde el 1 de enero que se abre el periodo en el que cualquier futbolista ya que acabe contrato el 30 de junio puede firmar, tú el 1 uh -huh. de enero ya puedes firmar a cualquier jugador que acabe contrato seis meses después, desde ahí hasta el 31 de agosto que es cuando se cierra el mercado, ahí es cuando las direcciones deportivas, secretarías técnicas van a tope, sobre todo viendo futbolistas hasta que terminan las competiciones y a partir de que terminan las competiciones ya a tope con los teléfonos, con uh -huh. los... Antes, antiguamente con los faxes, mándame el yeah. contrato por fax, ahora ya no, ahora ya por mail <risa> o incluso por whatsapp, ¿no? pero ahora están en plena ebullición, ahora echan humo los, los teléfonos móviles. Y podemos no. averiguar qué, qué están haciendo en, en cuanto a fichajes Mantecón, Óbolo y, y Barragán, ¿no? Sí, Barragán, sí, lo has dicho bien. Bueno, pues están... Mmm, Ellos han tirado las redes ya a varios futbolistas, eh, ya han hecho ofertas. Lo que pasa es que estamos en ese periodo en el que los futbolistas y sus representantes aprovechan para mmm, intentar mejorar en otros clubes. El futbolista que lo tiene claro, si el Elche le hace una buena oferta, va a decir que sí. Yo creo que el Elche tiene ya algún futbolista mmm, prácticamente apalabrado, pero uh -huh. hecho, todavía oficial, firmado, no hay nada. Hasta yo creo que dentro de la semana que viene, la otra, que sea ya julio, no se va a dar, hacer nada oficial. Hay nombres que los hemos comentado estos últimos días, y todos mmm, tienen un perfil, perfil que le gusta a Bragarnik, jugadores de 24 a 27 años eh, que todavía les quede recorrido y que todavía se les pueda sacar un beneficio en un futuro. Es decir, lo que busca es un... ...porque todos nos hagamos una idea... ...un lucas boyer que vino joven... Eh, ...que costó poco y que si se va... ...le vas a sacar rendimiento... ...que además su, lo que costó ya está amortizado... ...con el rendimiento que ha dado en estas tres temporadas... ...entonces ese es el tipo de perfil de futbolista... ...que busca bragarni Jug, ...no jugadores veteranos de 30 para arriba... Eh, ...ni jugadores demasiado jóvenes... ...sino jugadores que... ...por lo que sea apuntaban muy bien... ...pero no terminaron de triunfar... ...y eh, en esa edad de 24, 25, 26... Pues el Elche puede ser su trampolín, mejorar su rendimiento, aprovechar ese rendimiento y luego venderlos. Ese es un poco el retrato robot. Kevin Gutiérrez, 26 años, de Defensa y Justicia, Oriol Rey, del Mirandés, Alex Martín, del Mirandés, Alex Feibas, del Málaga, Ángel algoba del Getafe. Todos ellos son jugadores, para la, o para muchos, desconocidos, pero todos tienen ese perfil, 24, 25, 26 años, jugadores que han jugado mucho en segunda división o alguno en primera que no va a contar o que va a tener pocas opciones y que en el Elche bueno, pues, eh, tendrían una buena plaza para demostrar que todavía eh, les queda crecimiento. Pues cerramos una semana para el Elche Club de Fútbol con la cara y cruz de una moneda, la sí. marcha de un capitán. Gonzalo Verdú, querido, y la permanencia de otro capitán Eso querido, sí, la han, de Josan. Han sido noticias los dos que quedaban de, de la etapa de segunda división B, los más veteranos en ese sentido. Bueno, lo de Gonzalo Verdú es una pena, pero se marcha por la puerta grande y lo de Josan es una buena noticia que continúe. Estaremos pendientes la próxima semana a ver qué titulares nos da el chequeo de fútbol. Gracias, Paco. Ti, Ros, hasta luego. Nosotros continuamos, y lo hacemos ahora con la previsión meteorológica, porque nos lo está contando Vicente Bordonado desde las 7 de la mañana. Nos espera mucho calor. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y La Baquería del Camp de Elche. Muy buen día, esperamos un fin de semana de verano con temperaturas por encima de los 31 grados durante esta madrugada. Noche tropical aquí en la ciudad, mínimas que en la estación meteorológica de Telaés no han bajado de los 20 grados, mientras que en el sur del Candaes las temperaturas han rondado los 17 grados. La predicción del tiempo para este último fin de semana de la primavera astronómica en un momento.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 ...es sagrado... ...que llegó del lejano oriente... ...y en Elche se quedó... ...Dátiles de Elche... ...saborea el oasis... ...las altas presiones... ...seguirán garantizando la estabilidad atmosférica... ...en una jornada con cielos prácticamente despejados... Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las temperaturas diurnas seguirán subiendo máximas, que aquí en la ciudad ya van a rondar los 30 grados. Mañana sábado, con el avance de una masa de aire cálido procedente del norte del continente africano, las temperaturas diurnas ya rozarán los 31 grados mínimas, que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 20 grados. En una jornada con predominio de cielos despejados y para el domingo algunos cambios, se aproximará una vaguada de aire frío en altura que nos va a aportar abundante nubosidad no esperamos precipitaciones, situación de viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de componente este, eh, temperaturas máximas que rondarán los 30-31 grados mínimas que no van a bajar de los 22 grados. Por lo tanto, un fin de semana con noches tropicales, lunes, martes, miércoles, algo de nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota y temperaturas que rondarán los 30 grados.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 lavar... ...bares para vivirlos. 101.4... ...Tele Elche, Radio Marca. 12 minutos pasan de las 8 y media... ...es momento de conocer cómo se circula... ...por las calles de Elche... ...conectamos con la sala de control de tráfico... ...allí está Jesús Iniesta... ...muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Romari... Hemos llegado a viernes y ¿cómo estás viendo el tráfico para hoy y para este fin de semana? Bueno, todavía a, a, la, los centros escolares están dando ya los últimos coletazos y a medida que se acerca la hora punta de entrada a los centros escolares aumentan las dificultades de la circulación habituales en el puente del ferrocarril con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril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 Continúa cortada la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Perpiñán y calle Antonio Machado. Hoy, durante todo el fin de semana, habrán cortes intermitentes en los accesos a la Plaza de España por festividad del Corazón de Jesús. La calle Conrado del Campo, cruce con Manuel Alcaraz Mora, continúa cortada por obras de canalización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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Después de la información del tráfico, de conocer cómo se está circulando a estas horas por las calles de la ciudad... ...vamos con el repaso a la prensa nacional... ...hemos abierto esa ventana a las portadas de los diarios nacionales... ...y hoy vuelven otra vez a abordar y analizar los acuerdos de gobierno... ...entre el Partido Popular y Vox en autonomías y ayuntamientos... ...el país eh, nos abre la portada eh, contándonos que el Partido Popular de Fejo ...abre la puerta a las políticas de la ultraderecha... ...el Pacto Valenciano relega la igualdad... ...y amenaza a los migrantes irregulares... ...un varón del PP ironiza sobre barrera... ...nos falta entre comillas... ...una tonadillera de portavoz... ...y Vox gobernará con los populares... ...en Burgos, Valladolid y Toledo... ...hay otras noticias que también se repiten... ...en otras portadas... ...que el Banco Central Europeo... ...ha subido los tipos, hasta el 4%... ...y aún teme a la inflación... ...además nos relatan el, la tragedia... ...la mayor tragedia ocurrida hasta el momento... ...en el Mediterráneo... ...mujeres y niños recluidos en la bodega... ...durante el naufragio ante Grecia... ...todos los rescatados en el Jónico... ...de varios centenares de migrantes... ...son hombres... ...porque se supone que las mujeres y niños... ...iban en la bodega y no tuvieron tiempo... ...de salvarse... ...abc precisamente... ...nos muestra en su fotografía de portada... ...uno de los supervivientes que dice... ...he perdido a 30 conocidos de mi pueblo... ...desolador relato de supervivientes y familiares de las víctimas... ...de uno de los mayores naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo... ...las autoridades griegas hablan de cientos de ahogados... ...la mayoría mujeres y niños... ...que viajaban en la bodega del pesquero... ...es lo que nos cuenta El Mundo... ...también el, el diario ABC y en El Mundo... ...en El Mundo nos cuentan sobre los acuerdos, los pactos de gobierno... ...pues nos cuenta otro escándalo ocurrido ayer por las declaraciones... ...de un socialista del delagado del gobierno de Madrid, Francisco Martín... ...El Mundo nos dice en portada que un hombre de Sánchez rompe su campaña... Al elogiar a Bildu, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, afirma que la formación a Berchale y a Escarra han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera. El PSOE critica la intervención, no tiene sentido azuzar un tema que nos destrozó, y Feijóo pide su dimisión. Probablemente, entre comillas sus declaraciones, es lo más grave que hemos escuchado en los últimos años. Es así como nos explica el diario El Mundo lo ocurrido con esas declaraciones. ABC cuenta esta noticia diciendo que el gobierno aplaude a Bildu. Han salvado miles de vidas. El delegado de Madrid elogia a los supuestos enemigos de España... ...frente a los patrioteros de la pulserita. Y vamos con más noticias. Tenemos en portada del diario El País... ...la fotografía de la mayor laguna de Andalucía... ...convertida en un desierto de sal... ...y es que la Reserva Natural de Fuente de Piedra... ...una laguna de agua salada ...cerca de Antequera en Málaga... ...de unos 1.400 hectáreas... ...pues se ha secado por la falta de lluvias... ...el lugar acogía a la mayor colonia de flamencos... ...que ahora pasan de largo... ...también nos cuenta el diario El País que españa bloquea el plan industrial de la otan por marginar a sus empresas vamos con la portada del mundo también vemos otras noticias como que la españa municipal tras el 28 m el pp se multiplica por tres y el psoe pierde la mitad de los ayuntamientos y la portada de la razón También recoge que Sánchez se agarra a Vox para paliar la fuga de votos. El 28M disparó el trasvase de votantes de izquierdas a Fijó. El marco de pactos poselectorales hace más relevante el centro. Podemos deja de presionar a Sumar para que levante el veto a Irene Montero. Y el Banco Central Europeo, como... ...también ha recogido esta noticia otros diarios... ...en La Ración nos dice que sube los tipos de interés... ...y anticipa más subidas... ...Lagarde advierte... ...de que no estamos pensando en una pausa... ...dada la aún alta inflación... ...también eh, nos cuenta La Razón en su portada... ...que la deuda supera el objetivo de Moncloa... ...para todo el año y que el PP exige... ...el cese del delegado del Gobierno en Madrid... ¿Y que robles planta a la OTAN por excluir a empresas españolas? Bien, pues estos son algunos de los titulares de esta jornada de viernes 16 de junio. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Peace.